Eh, no, si estás con tiempo Si estás sí. con tiempo El tema es cuando te toca un partido de viernes a la noche Tenés que hacer todo ese, no, ese lío es Y tenés que hacer otra cosa Y, y vas apurado eh, Además ya uno se va encontrando con gente Que sale de acá con auto Y dice bueno, nos, nos subimos todos Y chau eh, Así que bueno, uno se fue eh, Asburguesando Ya no está, viste, con toda la mística, con todo el folklore de ir en tren, colgada, en bicicleta, claro. qué sé yo. Y dice, che, che, el que vive cerca de tu casa con auto, dice, che, dale, me levantás y vamos. Claro, sí, puerta, otra cosa. Eh, puerta a puerta, y eso otra cosa. 10.15 de la mañana, bueno, situación... No, no no voy a decir caótica, ni anárquica, ni descontrolada, eh, pero... Compleja. Preocupante. Por ahora preocupante, una situación compleja la que se está viviendo... Eh, con la policía bonaerense eh, Continúan Las concentraciones Policiales, mire, recién hablábamos De Puente 12, ahí hay un muchacho eh, Colgado de las antenas eh, Tranquilo, eh, bueno yo no para a, a, Bueno, de Avellaneda Hacia la ciudad de Buenos Aires Paso por la Plaza alcina de Avellaneda y había una concentración Con bueno, los patrulleros Con las sirenas sonando ahí Generando algún tipo de demora eh, Pero sí, hay bastantes hay como focos ¿no? de policías en distintos en, distintos, en distintas localidades uh -huh. eh, llevando adelante esta, esta protesta que es medio rara en el sentido de que no se sabe quién es el, quién los representa quién lleva adelante eh, el diálogo con las autoridades, y eh, hay que hay que ver cómo cómo reacciona y acciona bernie en este caso para tratar de resolver la situación pero esperemos sea lo más pronto posible no claro eh, además hubo una novedad en la en la mañana de hoy eh, que tiene que ver con la quinta de Olivos porque eh, un hombre tiró una bomba molotov contra la puerta de la quinta de Olivos sí nada más si nada menos sobre la avenida maipú Eh, está detenido, un hombre de 48 años con domicilio ahí cercano a la zona eh, sí, se no le secuestraron problemas. algunas botellas de nafta entre sus pertenencias, no heridos ni, ni nada dañado fue un, un tipo que sí, que se analiza si tiene problemas psicológicos eh, qué sé yo Tiempo, eh, momento momento extraño donde se da lugar a un montón de expresiones eh, muy... muy muy difíciles de entender para eh, una convivencia habitual digamos lo mismo como no es muy diferente a la quema de barbijos no para digamos nada. tirar unos molotov a la puerta de la residencia principal no es tan diferente a quema de barbijos eh, gente que está fuera digamos de, de, de la realidad pero aparte si esto hubiese pasado hace un mes era como casi anecdótico eh, pasa en medio de todo este lío que estamos viviendo y es alarma enciende las alarmas mhm uh -huh. Eh, porque está muy enrarecido el clima. En Provincia de Buenos Aires, a nivel eh, nacional también. Digo, vamos a ver, una reunión ahí, entre, o una conversación entre Kicillof y Alberto Fernández para ver cómo se destraba este conflicto con la policía. Eh, bueno, a la espera de ver qué es lo que pasa. La verdad que el, el reclamo de aumento salarial es legítimo. Está contemplado en el plan de seguridad que anunció Axel hace unos días, uh -huh. el aumento salarial, eh, un salario que se fue devaluando durante, sobre todo durante el gobierno macrista, igual que el resto de los salarios de los trabajadores, claro. eh, digamos, no fue ninguna excepción, no hubo excepciones, eh, pero bueno, el reclamo se lleva a ocho meses de gestión de Axel Kicillof, ¿no? Claro. Eh, hay que ver ahí cuáles son los nombres detrás de, de todo este de todo este lío. No hubo renovación de, de las cúpulas policiales. Eh, así que... Sí, no, no estaba hubo... Estaba buscando el nombre de, eh, digamos, el jefe de la Buenagrense, Fino García. Uh -huh. eh, muy cercano a Ritondo. Claro. Bueno, siguen sus funciones... Eh, y vamos a ver qué cuál, cuál es la decisión de Quiselloff después después de todo después de toda esta movida. Sí, Quiselloff está eh, afinando el lápiz sobre el aumento y mañana se daría a conocer eh, este incremento salarial para policías que están reclamando, los policías ya han dicho eh, hasta que no cierren los números esto no para. Y así es como seguimos viendo las concentraciones y las protestas en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. En este momento un cana está subido a una antena para protestar, lo cual me parece bastante eh, bastante cercano al tipo que tiró la molotov en la eh, no olivos. No sé cuál es la intención de digo. estar ahí arriba. Eh, sí, no, no lo sé. Es un, bueno, ostensiblemente es un reclamo, pero teniendo otras formas eh, me parece medio raro. Y sobre todo ahí tiene que ver eh, la posibilidad la posibilidad que se ha dado y que es ciertamente una realidad que es sancionar a aquellos eh, que estuvieron por ejemplo en la quinta en la residencia del gobernador uh -huh. eh, sin ir más lejos y llevándolo al llano es un grupo de gente armada en la puerta de la casa del gobernador de la provincia sí. eh, no deja de ser eso eh, más allá del reclamo, digamos, eh, hay reclamos salariales, hay muchísimos y son válidos y creo que un reclamo paritario de la, de la policía bonaerense es válido también. Ahora no vas armado a la puerta de la policía de, de la puerta de claro. la casa del gobernador. Creo que hay una base que pide legítimamente un aumento salarial y mejores condiciones de trabajo. Ahora cualquiera que va a la provincia de Buenos Aires y ve el estado de los patrulleros se da cuenta de que ahí hacen falta más recursos eh, por lo menos para los laburantes. Ahora evidentemente hay un aprovechamiento de ciertos sectores para enrarecer el clima y direccionar esto políticamente uh -huh. eso está es evidente pero que hay un reclamo legítimo eso es cierto también claro eh, uno escucha por ahí a los oficiales diciendo si sí, yo gano eh, 35 lucas al mes y decís bueno sí eh, la verdad es que eh, eh, pero además es el salario promedio eh, uh -huh. de un trabajador eh, hacen falta hace falta revisar todo eso Eh, pero después ves, algunos aparecen algunos nombres, algunas caras Y también gente que venía hablando de esto hace mucho tiempo Cuando no se sabía O no no había atisbos de que algo así iba a pasar claro. Me refiero a la periodista sí. Florencia eh, Arieto Florencia, Exacto, Arieto eh, escu Escuchamos lo que decía Florencia Arieto Porque eh, uno piensa que es una eh, digamos no, no es una premonición divina Es información eh, y charlamos un poquito más Estamos en una situación crítica. Tengo alguna información de algunos movimientos de la policía bonaerense. No hay conducción operativa de la fuerza. Tenemos un ministro de seguridad que escribe en Infobae y no baja el territorio a desalojar. Perdóname, la última, porque no no se sí. puede dejar pasar. ¿Cuál es la información que tenés de la bonaerense? Que hay un una, una, una reunión, están viendo este de, de hacer algún tipo de... de bueno... Paro no pueden hacer pero algún tipo de movilización para pedir mejores mejores eh, mejoras salariales y la, el respaldo que no tienen porque hay un discurso anti policía entonces tenemos un problema grave pero tenemos que darle de sublevación se... está diciendo no, no. eso Están, están llamando a una situación de reclamo general, vamos a decirlo así, porque yo no no puedo hablar de sublevación, no hay sindicalización policial en Argentina como para hacer un reclamo por una vía legal, pero hay malestar en las bases de la policía. Entonces, están jugando con fuego. Están jugando, yo lo llamo sí. a la reflexión y les pido que se sienten a trabajar en darle seguridad a la gente de bien porque esto si no va a escalar. Esto decía la ex asesora del Ministerio de Seguridad Nacional en tiempos de Patricia Bullrich, eh, Florencia Arieto. La recordará el sur de la zona de Avellanedense. Eh, fue una de las encargadas de la seguridad en el Club Independiente. Claro. En la gestión Cantero. Quien, bueno, fue famosa por eh, decir, bueno... Viene a poner orden viene a, a descabezar a las barras viene a reformar la seguridad en, en nuestro fútbol qué sé yo eh, bueno eh, no le fue muy no bien le fue muy bien ni a ella ni tampoco a cantero eh, así que bueno eh, la, la realidad es que este domingo en esta entrevista periodística en tn habló de eh, esta mencionó esta información esta este adelanto que tenía sobre, bueno, están armando algo. No especificó, van a hacer esto, tal, tal, tal y tal, pero Solo están armando sabía. algo por una eh, discusión salarial y por el descontento que hay con Sergio Berni, lo cual es eh, real. Y lo venimos charlando, venimos charlando sobre la figura de Sergio Berni, pero en definitiva sobre la política de seguridad. Eh, Berni no está... Digamos, no, no hay un correlato con lo que se suponía que Bernie garantizaba, que era bueno, Bernie te te, te conduce a la fuerza, digamos, la a, con, con su personalidad, con, con su porte, con lo que sea, eh, no estas cosas a Bernie no le van a pasar. Bueno, sí, sí, sí pasan porque excede la órbita de las jerarquías estatales o las jerarquías dirigenciales. Es un algo eh, que creo que confabulado, obviamente, armado eh, detrás de un proceso de no para mí no es no hay que hablar no solo ¿no? por una cuestión de, de, de miedo temor, sino porque no es infundado eh, porque es infundado hablar del golpismo o la posibilidad de una eh, intentona antidemocrática. Uh -huh. Sí hay un proceso de enrarecimiento, de desestabilización, de eh, ir como tratando de marcar la cancha ...al eh, gobierno del Frente de Todos. Claro. Creo que por ahí viene la mano. Es, es real que hay un, un retraso salarial... ...y un retraso en las condiciones laborales de la policía bonaerense importante ahora. En el macrismo hubo y mucho... ...y de hecho la gobernadora siempre criticó a, a, a la policía bonaerense. La gobernadora Vidal es, siempre fue muy dura con, con la policía bonaerense... Eh, y no hubo ninguna de estas refriegas, digamos, no, no hubo ninguna de estas este alzamientos. Todavía no alzamientos, pero convocatorias, concentraciones, etc. Eh, y sí lo hay en gobernación de Kicillof. Eh, si uno escucha, aparte, algunas declaraciones de quienes se atreven a dar la cara, porque aparte de eso, ¿eh? no todos se atreven a pararse en frente de una cámara y... Eh, y decir cuáles son los reclamos y cuál es la postura pero quienes dan la cara incluso no tienen ningún problema por ejemplo en eh, expresar declaraciones con un claro fue eh, digamos con un claro mensaje político uh -huh. incluso algunos decía che que estaban en contra de que liberen a Lázaro báez Claro. Otro gritaba, ¿cómo puede ser que liberen presos para que mate la gente y a nosotros no nos aumenten el sueldo? Digo, esos, hay una intención de generar malestar social muy evidente. Uh -huh. Sí, sí, además la, eh, la la policía bonaerense, y vamos una vez más sobre sobre lo mismo, eh, y esto hay, hay que tenerlo en cuenta, es muy distinto eh, de la formación y de las consideraciones de las Fuerzas Armadas. Entonces... Hay una formación muchísimo menor, eh, del cual también hay que responsabilizar un al proceso bonaerense previo. digamos Scioli ha tenido una política muy mala en términos de seguridad, se ha creado la policía local, que de alguna manera u otra es el germen de, de lo que hoy vemos en los déficits de formación. Uh -huh. eh, es decir, estamos hemos construido mal en la policía bonaerense cuando nos ha tocado como oficialismo. Eh, hoy por hoy tenés una policía ingobernable, bueno, no, no ingobernable porque sería eh, terminar con el asunto ahí decir que no se puede, pero muy difícil de conducir, eh, mal preparada, poco profesional, eh, y con un, una mochila de casos de vejaciones a los derechos humanos eh, muy grande, eh, con, con casos de violencia institucional cotidianos. Bueno, eh, a pocos días también de que se conozca que el cuerpo hallado en Villarino era de Facundo Estudillo Castro y, eh, digamos, estando la bonaerense en el centro de la cena como sospechosa de haber eh, desaparecido a Facundo y después de haberlo matado eh, pasa esto también a ver, a mí no me parece casualidad no puede ser casualidad eh, que, que esto esté motorizado de alguna manera eh, porque eso también hay que tenerlo en cuenta uh -huh. digo, las declaraciones de Dualde hace poco también es casualidad cuando hablaba de en América Latina y, y de los golpes que hubo, eh, de Bolivia y demás, digo, ¿es casualidad que justo se ve todo al mismo tiempo? No, claro, hay una... A ver, es muy si raro. Uno, si uno lo ve desde lo paritario, donde puede encontrarle algún sentido, uno dice, está bien, es un sueldo ostensiblemente retrasado, eh, y además, al presentarse una... Al darse una inversión fuerte como la que se presentó el día viernes de en 200 millones eh, de patrulleros, de mayor despliegue, de una inversión fuerte, eh, me parece que ahí es donde aprovecha eh, la policía y dice, esta es la nuestra, digamos hay una inversión, están poniendo plata, vamos nosotros también por la paritaria. Uh -huh. Desde lo gremial uno lo podría pensar así, porque es un trabajo gremial que... Eh, realizado muchas veces, digamos. hay ¿eh? una inversión fuerte sobre tu sector, decís, bueno, entremos nosotros también. Perdón, pero el plan, in, una el plan incluía también la suba de haberes. El plan incluye la suba de haberes. El problema es que no lo presentaron el día viernes. Ahí tenés también un error de comunicación y de coordinación. Eh, para seguir charlando de estos temas y, y varios más también, estamos en eh, comunicación con Juan Carlos Salderete, referente de la corriente clasista y combativa, además diputado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 y está empujado porque inclusive algunos de los que encabezan esto sabemos bien la posición política que han tenido con el gobierno de macri uno de ellos que se lo vio claramente es este al derecho y que no tiene nada que ver conmigo por supuesto pues sería familia mía yría e a cachetearlo